bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco México la vida, o, o... nunca conocemos al Señor o cuando lo conocemos en, durante todo lo que hacemos se nos va el rollo y nos perdemos y, y fíjate muy bien esta es una realidad te voy a leer algo dice entonces dijo Dios hagamos Híjole, sigue echando Al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza ¿Sabes a quién te pareces? A Dios Yo no sé, a lo mejor bien escondido lo traemos, ¿verdad? pero nos parecemos a Dios. Él nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y somos igual que Dios, somos seres espirituales, somos inmortales. Lo único que no es este cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo terrenal, que se va a acabar, pero Dios nos va a dar otro cuerpo yo no me voy a meter en esos rollos pero es la realidad Dios nos va a dar un cuerpo glorificado así como el que tenía Jesucristo ¿sí? que si, de repente estaban esperando, ah, se les apareció atravesando la pared y eso no es cuento, es la verdad la Biblia lo enseña ¿sí? y, y, y tú y yo nos debemos de parecer a Dios más porque somos creados como Dios. Sí. Yo creo que será. Y, ay, qué mueble qué. un favor, dime, ¿a quién se parece el que está junto a ti? ¿Eh? ¿A quién se parece? ¿Tu mamá ahora? ¿A mí? Jesús, cuando vino aquí a esta tierra, ¿sabes a quién se parecía? A Dios. En Colosenses... Colosenses 1 Dice en el verso 15 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Jesucristo siendo un hombre Así como yo, como tú Perdón, como tú, como yo El burro al último, ¿verdad? Él era la imagen Del Dios Invisible Dices Oye ¿A dónde quieres que lleguemos? Y ahorita vas a ver, esto se pone Buenísimo ¿Sí? Dios quiere hacer algo Increíble En esta hora, en esta tarde En tu vida, en mi vida en la vida de cada uno de los que estamos aquí una vez iba Jesús caminando con sus discípulos en medio de la multitud y una mujer que tenía una bronca muy gruesa tenía un problema de flujo de sangre no, no paraba dijo ella dijo si tan solo tocaré el borde de su manto, seré, ¿qué? Sana. ¿Y sabes qué? La multitud seguía, toda la gente ahí estaban y todos iban caminando. ¿Y sabes qué pasaba con todos los que iban caminando? Nada. Todos iban caminando con el Señor. Ah, aleluya. Y, y esa mujer se hizo paso. Con una multitud que se agolpaba, dice Y tocó el borde del manto de Jesús Y todos los discípulos en la lela Iban ahí Y de repente Jesús dijo ¿Quién me tocó? Y dice, ay Señor ¿Cómo que quién te tocó? Pues toda la gente Escúchame Dios no es un Dios plural Dios es un Dios personal no dejes el, toda la gente no te quedes con todos juntos aunque es muy padre, es hermoso es precioso, dice que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía pero hay un toque personal para aquel que se abre paso a través de lo que siente, a través de las circunstancias a través de cualquier cosa para tocar al Señor el Señor dijo, es que yo sentí que salió virtud de mí, salió poder de mí ¿y sabes qué era? una persona que tuvo fe que creyó que de verdad creyó ¿cuántos creen aquí? ¿Sí? ¿cuántos se van a hacer paso ahí a través de a lo mejor de todo lo que estoy diciendo para que seas tocado por el Señor no te pierdas Jesús la imagen del Dios invisible iba caminando en medio de multitudes y la gente quería alcanzarle para obtener su milagro hoy en día, tú y yo aquí en esta tierra somos la imagen del Dios invisible y la gente nos rehuye. Eh, los cristianos no, no No, y es tiempo es tiempo de que la gloria de Dios de verdad sea reflejada en nuestras vidas, que seamos luz luz que creamos que somos lo que Dios dice que somos la perspectiva egocéntrica mira a Dios como el genio de la lámpara ¿sí? Y mucha gente no, no, O sea, en lugar de Quererse parecer más a Dios Y ser como Dios es ¿Sabes que Busca a Dios Para, oye, pues tengo esta bronca Señor, ¿no? Ayúdame sí, Y le frotan, ¿no? Ay, Señor, mi matrimonio Señor, mi, mis hijos Señor, esta bronca que traigo Y el vicio Y, y, y, y toma así Y Dios no es así. Escúchame, escúchame. La vida no gira en torno a ti. La vida no gira en torno a mí. La vida tiene un propósito mayor. ¿Cuál es ese propósito mayor? El de Dios. Y si tú y yo agarramos la onda, si tú y yo podríamos entender que buscando primero el reino de Dios todo lo demás va a ser añadido estaríamos como la palabra que Dios nos dio hace rato gozando de sus misericordias cada día llenos de abundancia de todas las cosas ¿Ah? pero hay que agarrar la onda hay que entender Que no nada más es dame, dame, dame, dame, sino es Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿A dónde quieres que vaya? Fíjate, la vida cristiana, escúchame, la vida cristiana no se imita, no se puede imitar, es imposible. Para ser cristiano necesitas invitar al creador del universo a tu corazón. Y cuando tú lo invitas de verdad, todo cambia. De tu interior empieza a... hoy, ¡Eh! oh, Yo no puedo pecar, ¡Eh! yo no puedo decir esto. Te, te empieza a cambiar de aquí adentro, no de afuera. Todo eso que te están, estas pláticas y todo eso está buenísimo. La palabra del Señor dice que, que, que Él ha levantado cinco ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, entre ellos pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. ¿sí? Pero eso sí hay gente que viene, nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos levanta. Pero si tú tienes a Cristo dentro de ti, de verdad, la vida va a fluir, la vida va a correr. Si ¿sí? Sí, Tú tienes una bronca en tu, en tu matrimonio ¿sí? y tienes a Cristo dentro de ti. ¿Sabes qué? el Señor va a ser tu ayudador y, y, y, y aunque tú tengas la culpa, pues, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname. Y cuando tú das pasos hacia resolver problemas por el amor de Dios, las cosas brillan, las cosas brillan de verdad. La vida cristiana comienza con el arrepentimiento. Dice que todos hemos sido, todos hemos pecado, perdón, y estamos destituidos del reino de Dios. Sí, por cuanto todos pecaron, ya han sido destituidos del reino de Dios, Romanos 8, 23. Dice, ¿sabes qué? Es necesario que vengas al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Mira, el Espíritu Santo viene un día y te redargulle aquí adentro de tu corazón de pecado, te hace sentir Una tristeza, una, un sentirte mal y dices, ¿sabes qué? Ya basta de todo esto. Señor, perdóname. Ese es el inicio o el primer paso del arrepentimiento. Pero ¿sabes qué es arrepentirse? Arrepentirse es ir caminando hacia allá, llevar una vida hacia allá. Y yo me arrepiento, doy una vuelta de 180 grados y empiezo a caminar al revés hacia el otro lado eso es arrepentimiento eso es arrepentimiento sí todo esto es una introducción todavía la plática sí quieren escuchar la plática sí sí bueno en dónde anda en dónde anda Gil ah no no sí, está Con los maestros, ¿o qué? Ven, sí. Ven, Jorge. Ah, no, no, no, Jorge, no, Jorge, no. Este, ven, Sergio. Ven, Tocayo. Sí. Ay, ay, ay, ay. Les va a tocar la alabanza, sí. Este, bueno. Fíjate muy bien. La plática del día de hoy. El pecado. Pero fíjate muy bien. Cada uno de nosotros tenemos una idea diferente de lo bueno. ¿Sí o no? Y cada uno de nosotros tenemos una idea diferente de lo malo. Y mucho más tenemos una idea diferente de lo feo. ¿Sí? ¡Ay, mi marido está guapísimo! <risa> sí. ¿Sí o no? Es tan importante, es tan importante que aprendamos a diferenciar y a ver al que nos parecemos. ¿Para qué? Para parecernos cada día más. Salmo 19. Salmo 19 dice los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra, otro día y una noche, otra noche declara sabiduría No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz y hasta en extremo del mundo sus palabras sí. Fíjate, tú volteas Y ves los cielos. ¿Y qué te dicen los cielos? Pues para muchos nos dice, ay, qué bonito paisaje. Nosotros vivimos 10 años en Aguascalientes. En Aguascalientes hay unos paisajes. Dicen que son los mejores paisajes de México. ¿Ah? Bueno, atardeceres, perdón. Sí, los mejores atardeceres de México. Increíbles, preciosos, si tú los volteas a ver y lo único que puedes decir, si tú conoces a Dios es ¡Wow! Dios es grande, Dios es bueno, Dios es precioso, Dios es maravilloso Los cielos cuentan la gloria de Dios, Dios es bueno En el Salmo 25, 8 dice Bueno y recto es el Señor, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Bueno y recto es el Señor, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Salmo 100, en el verso 5 Dice, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él es bueno. ¿Sabes qué quiere decir? Cuando tú lees en, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, la palabra bueno quiere decir sabio como ninguno. Hermoso, el mejor, placentero, dulce, que está listo, que es próspero, que es gentil, que es gozoso, que es feliz Él es bueno, Dios es bueno, fíjate muy bien Tan bueno es Dios que tú y yo podemos confiar plenamente en Él Plenamente en el Señor Él es beneficioso, Él es bondadoso, Él es precioso, Él es hermoso Sabes que hay un puente equivocado para llegar al Señor Que utiliza a mucha gente, se llama religión A ver, todos digan religión, religión Mira, Jesús no vino a crear ninguna religión Las religiones las hemos creado nosotros. Y en ese puente de, de religiosidad hay muchas grietas. Porque al final de cuentas, la religión te da un conocimiento. Y tú y yo podemos tener conocimiento de lo que gustes y mandes, hasta de Dios. esa es la teología más sana, más preciosa, más completa, más sabia que yo conozco. Dios es un Dios muy bueno, el diablo es un diablo muy malo y el pecado apesta. Es fea. Y nosotros nos complicamos con tantas cosas y ay uy, uy. Dios es Dios bueno. Por eso nos debemos de acercar en él, a Él. Por eso debemos descansar en Él. Dios es un Dios que libra, que cambia, que te da una nueva oportunidad. El diablo, Satanás, el chamuco, el chanclas, eh, no sé, lo nombran de muchas maneras, pero él era un arcángel y él estaba en la presencia de Dios. Y sabes que el diablo pecó. ¿Sabes cómo se inicia el pecado? Con la soberbia El diablo se creyó igual a Dios Desobedeció No me voy a meter en cómo fue todo el rollo Pero ¿sabes qué? El diablo fue lanzado del cielo Se llevó a la tercera parte de los ángeles son los demonios que existen dice no es que yo no creo en el diablo, oh, pues si tú no crees en el diablo tampoco crees en Dios, porque ahí está clarito en la palabra de Dios mm, clarísimo y créeme que el diablo no es tanto el problema porque el diablo ya fue derrotado fue vencido en la cruz por Jesucristo despojado de todo lo que tenía sí. es más hay un decreto en contra de él que no tiene ninguna autoridad toda autoridad le fue quitada y esa autoridad que le fue quitada Jesucristo en su gran victoria se la dio a los que nos parecemos a él a los que somos conforme su imagen y semejanza esa autoridad Dios nos la dio para que cada día nos parezcamos más a Él. El diablo, toda su vida, desde que fue despojado de Él, se ha dedicado a ir en contra del Señor, a tratar de tomar el lugar de Dios. Cuando el hombre fue creado, cuando Dios creó a Adán y a Eva ahí andaba como la serpiente como una serpiente ¿sí? diciéndole a, a la mujer ¡ah! con que Dios dijo <risa> ¡no hombre! puro cuento eso que dice Dios ¿sí? Dios es para los débiles Dios es para los que andan en bronca ¡no, no, no! no, no es pues, que no eres coco ¿Sí? pues que no estudiaste Dios, Dios, por favor sí. Lo que pasa es que Si tú haces eso que Dios dice Le decía la serpiente A Eva, te vas a hacer igual que él <risa> ¿Sabes que el diablo? Está distorsionando la verdad Porque Eva Ya era igual a Dios Ya Era, tú y yo somos Imagen y semejanza de Dios. Y más ahora que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¡Wow! Podemos entrar a su presencia ¿sí? y abrazarle y parecernos a Él. Cosas que hay en nuestra vida, de enojo, de gritos, de ¡ah! se nos quitan porque, ay Señor, abrázame y te pareces al Señor. Te pareces a Él. Dios es bueno, el diablo es malo, ¿sí? Dios quiere lo mejor para ti, el diablo quiere destruirte, el diablo te quiere engañar, el diablo quiere que sigas con todas tus broncas de toda la vida, el diablo quiere que no abras tus ojos y que te des cuenta que como cantábamos hace rato soy diferente y hoy que estoy aquí, todo es diferente, todo es diferente hoy Es diferente nuestra vida. Pero qué tan diferente. Hasta dónde quiere Dios que alcance la diferencia en nuestra vida. A que nos llevemos bien como parejas. A que nos sintamos bien. No, no, no. La diferencia que Dios quiere que haya en nuestra vida. Es la luz del mundo perdido. Dios quiere que tú y yo brillemos tremendamente que, que que vean ahí en, en, en, en la plaza ahí vas caminando ahí por este, galerías o andares ahí vas caminando ahí, y, y de repente te ve alguien y dice ay si tan solo tocar el borde de su de su qué <risa> de su blusa, de su padre, no sé y, y, y ¿por qué Jesús podía tener ese impacto? ¿por qué? Jesús dice, yo he hecho cosas increíbles pero ustedes van a ser mayores porque yo voy al, al padre yo, yo quiero preguntarte ¿en dónde están las cosas mayores que Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer? ¿en dónde están? alguien dígame ¿quieres una cosa mayor? un día, esta semana busca una persona que no conoce a Cristo y háblale de Cristo ¿sí? y háblale de, con amor, con cariño con el deseo de que esa persona se acerque al Señor y deja que, dices es que yo no sé cómo hablar, dice pues no te preocupes ahí la palabra está cerca de tu boca tú, tú nada más empieza y el Señor va a poner las palabras y gana un corazón perdido, un corazón que no puede ver a Dios Para Cristo, y eso es una cosa mayor. ¿sí? Ganar gente para el Señor. El diablo nos tiene atrapados. Porque el diablo nos dice, ay, si cómo tú le vas a hablar a la gente de, de mí, de Cristo, perdón. Si ve tu vida, ve todo lo que haces, ve cómo vives, ve cómo caminas, ve... Y estamos atrapados, ¿por qué? Porque el diablo es un diablo malo que te quiere... Decir, no, no, no, no, no, ¿sabes qué, Salvador? Tú eres malo. ¿Cómo, cómo, cómo quieres todo lo de Dios si tú no has cambiado? ¿Sí? ¿Cuánto te falta? Bueno, la persona que más sabe de cuánto nos falta que, que, que cambiemos es nuestra esposa o la persona que tenemos juntas ¿Cómo? No, no es cierto. ¿Cuánto te falta para que puedas de verdad brillar en Dios? ¿Cuántos cambios necesitas? ¿Cómo ¿Qué? ¿Cuántos cambios necesitas? ¿Cómo cuántos cambios necesitas? ¿Cómo cuántos cambios necesitas? ¿Sí? Créeme que si yo le hiciera caso al diablo, yo ni estaría aquí. ¿Por qué? Porque no y eres así, y eres asado, y eres así. Y sabes que Dios es un Dios bueno. Dios te dice, yo te creé a mi imagen y semejanza. Y tú invitas a Jesús a tu corazón, ¿sí? Él está ahí y él quiere brillar en tu vida, brillar en tu vida. ¿Sabes cuántos miles de gentes, millones? Hoy aquí en nuestra República Mexicana se reúnen los domingos por todas partes a buscar a Dios. ¿Y cuántos cientos nada más de millones que se reúnen a buscar a Dios? ¿Cuántos cientos poquitos se creen que Dios está en ellos? Que la vida está en ellos. Que el Dios bueno y todopoderoso ¿sí? Va a hacer brillar todo camino Va a hacer que las cosas que están mal ¡pum! Por su unción sean destruidas Esa unción que pudre todo yugo Es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos El diablo quiere meterte temor El diablo quiere meterte rebeldía. El diablo quiere que, que tú estés en orgullo, en altivez, que el diablo quiere que, no, no, no, no, tú, tú ahí tranquilo, hombre, pues sí, ve ahí, ¿Mm? ve ahí, pero ¿sabes qué de tu vida? Pues cuando, hombre? Si tú ya te conoces, ¿cómo eres? Ese es el diablo. Te quiere atrapar en lo que un día eras antes de conocer a Cristo, pero el día que tú conociste a Cristo, tu vida es otra. Aunque quizá todavía no te des la oportunidad de mostrártela. Tu vida es otra. Diferente. Dile a la persona que está junto a ti, tu vida es otra. Dile, dile, tu vida es otra. Sí, Tu vida es otra. Dile, tú no eres alguien que tiene vicios, Tú no eres un enojón, tú no eres un gritón, ¿Sí? ¿Sí? tú no eres una histérica, ¿Mm? <risa> tú no eres un mentiroso, tú eres un hijo de Dios y Dios quiere que abramos nuestros ojos, que abras tus ojos y te des cuenta qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿cuál es nuestro propósito aquí? ¿de qué se trata el estar aquí? esta vida perdóname, no se trata de levantarte ¿sí? bañarte gracias Señor por ese día desayunar, irte a trabajar regresas a comer, ¿sí? te vas a trabajar regresas a cenar, ¿sí? ves la tele te duermes y al otro día lo mismo ¿sí? El lunes te conectas en línea, horas, ah, señor bendice, sí, ah, sí, bueno, bueno, el, el martes, este, oración, sí, vienes aquí y oras, sí, sí, y el diablo ahí, bien, bien que, que ya te llené de actividades, uh, uh, uh, uh. sí, qué bueno. Estás lleno de actividades y una bronca en tu matrimonio Y salen chispas Y pum, pum, pum Y Dios Y todo el rollo cristiano que traemos ¿Sabías que no existen los libros cristianos? Ni la música cristiana Solo existen los hombres cristianos Todo lo demás son herramientas Y nos podemos llenar De un montón de cosas y herramientas Pero solamente El cristiano es aquel que De corazón Abre su vida al Señor, de tal manera Que no Cae en, un, en una grieta de religiosidad En donde te De, de una vida Que llevabas allá con, con un cierto Cumplir a Dios Te pasas a otro, cierto, cumplir ya diferente, a lo mejor más, más motivado, y pero a la hora de las broncas sale el mismo de siempre a responder como siempre, a tirar, a destruir, y, y el que tira y destruye es el diablo. Y es, cuen, es tiempo de que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de quién es el que vive en nosotros y que le demos la oportunidad de brillar al Rey de Reyes Y Señor de Señoras ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Ah? ¿Verdad que no lo estoy maltratando? ¿Verdad que lo estoy amando? ¿Sí? Si no lo César me va a regañar El diablo quiere que tú no perdones ¿Ah? ¿Sabes cuánto tiempo Debes de tardar en perdonar? Un segundo Por favor ¿Ah? Porque la falta de perdón Es el instrumento del diablo Para meter amargura en tu vida Para meter reproches Para hacerte sentir de lo peor Para crear en tu imaginación Situaciones de venganza guau, ¡Gruesísimas! Yo una vez fui a cenar A, a unos taquitos Y pedí un agua de horchata Y luego dije Estaba con unos amigos Y Y este Yo canto Antes cantaba mejor, pero sigo cantando Pero en aquel tiempo cantaba muchísimo Mucho Y y le dije, bueno, ahorita vengo Voy al baño, y fui al baño Y regresé al baño Y, todo, ¡ay! y tomé el popote Y este, y le tomé a mi agua Y cuando le tomé, mira, pues no me habían puesto un palillo, sí, con, con un este pedazo de servilleta para atraparlo ahí. Entonces yo le dije, y cuando lo hice fuertísimo, se me clavó hasta acá. Sí. Mira, yo yo sentí que era un hijo de Dios ungido y decir, ay, uh, gloria al Señor, aleluya sí. <muchas> híjole cuando te hacen cosas que te duelen físicamente o anímicamente en tus sentimientos, híjole, qué qué reacción tenemos, así somos así es esta carne, Y yo le dije, que te, que te, te, te? Yo, yo pensé, este que tiene en el cerebro, sí, de con todo respeto yo le dije, este tiene caca en el cerebro, perdón, sí, y, y, y, <risa> y, y, <risa> y, luego quería, decía, oh, le voy a dar una cachetiza, porque aparte de que luego lo sientes, la, Este, estábamos en un congreso, yo estaba dirigiendo ahí las alabanzas, y ¿qué haces? ¿qué haces cuando te lastima algo? El diablo inmediatamente que sucede algo así, mira, está trayéndote las ideas, para la destrucción, para acabar con relaciones, para acabar con tu vida, para acabar con tu negocio, para acabar con, ¿sí? estás ahí en tu negocio, y llega una persona, oye, este, necesito comprarte 150 mil dólares de mercancía, y sale, dice, sí, pero no quiero factura, no me cobres IVA, Y tú dices, oh cielos, ¿qué hago? Dios es bueno, el diablo es malo. ¿Mm? El diablo nunca se va a vestir como lo pintan en las películas. ¿eh? Así. Sí. El diablo se te aparece de la persona... Más linda De la persona mejor vestida Proponiéndote algo que te va a traer Disque un beneficio Pero Dios dice Que seamos legales ¿Cierto? Y si tengo un negocio, tengo que ¿Qué? Que facturar ¿ah? Y dices, ay eso yo no me lo sabía Pues ya te lo sabes sí. Y dices, oye y yo hacía eso Pues arrepiéntete Sí. vas para allá, deja de hacerlo y vas a ver la mano de Dios bendiciéndote, y dice oye pero hay que pagar el IVA, sí, hay que pagar los impuestos Dios honra al obediente, el diablo quiere que no pagues impuestos, Dios quiere que aprendas a hacer las cosas legalmente las leyes de este país todas las leyes hasta un semáforo pasarse Sí. Dios quiere que no te lo pases. Dios quiere que respetes los límites de velocidad. Dice, ay, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De urbanidad? ¿de ¿Qué? ¿Qué? qué, qué <risas> ¿Este vino de tránsito? ¿qué? Es que Dios está en todas partes y quiere que toda nuestra vida sea una vida llena de Él. Ahorita vamos a ver por qué. Mira, Dios no puede ver pecado. ¿Sabes qué es pecado? Desobediencia Orgullo, rebeldía Hacer las cosas como tú quieres A tu manera ¿sí? En lugar de como Dios te las pide ¿Sabes por qué pensamos O a veces Alguien nos dice, no pues la palabra de Dios dice que tú tienes Que hacer esto y esto y esto Y tú dices, no yo no creo eso ¿Sabes por qué? Porque piensas que tú eres más bueno que Dios Y que como tú Quieres las cosas, te va a ir mejor Pero estás equivocado, de verdad, Dios es verdaderamente bueno. Si tú le haces caso a Dios, Dios te va a bendecir en sobreabundancia. ¿Sí? A ver, explícame a Dios y sus matemáticas. ¿sí? Las cosas económicas están difíciles, ¿sí o no? A ver, dígame, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Ah? Dios es tan bueno que dice, ¿sabes qué? De lo que tú ganas Da el diezmo ¿Cuál es el diezmo? El diez por ciento Dices, ay pues como que Dios no es tan bueno Me quiere quitar mi dinero ¿Por qué? Dios te quiere bendecir Mira, en la Biblia Solamente hay una cosa con la que Dios se compara. Ni siquiera es el diablo, ¿eh? Solamente hay una cosa. Dios, Dios dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Se compara ahí. Es la única comparación, Dios y las riquezas. ¿Por qué? Porque el hombre depende tanto. ¿Cómo andas cuando no traes lana? Enojado. Sí. Sobre todo los hombres frustrados. No, no traigo la... No, no, no. Y, y de repente te llega un cheque de 10 mil pesos y... ¡Aguas! ¡Aguas! Ese es tu Dios. Sí. Debes de estar siempre gozoso porque Dios está en ti. Dios es un Dios bueno. Obedécele en todos los puntos y vas a ver su gloria. vas a ver su gloria. Dios es bueno. El diablo te quiere engañar. Ya voy pasando la introducción. Pecado. Dios es bueno, el diablo malo. El pecado es el feo. El pecado es el que huele mal. Cuando una persona tiene pecado en su vida, huele mal, yo conozco unos pecadores que traen unos aromas y unas fragancias mm, mm, deliciosas, para Dios huele mal, sí. el pecado es lo que separa al hombre de Dios, si hay pecado en tu vida, Por más que diezmes, por más que vengas aquí Por más que leas la Biblia, por más que sepas orar Si hay pecado en tu vida No puedes entrar al trono del Señor Solamente que te arrepientas La Biblia dice Si alguno dice que no tiene pecado Es mentiroso y le hace a él mentiroso Dice Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Juan tercera de Juan 11 dice, no imitéis lo malo sino lo bueno, el que lo el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. El pecado trae grietas, grietas de conocimiento, grietas religiosas, grietas sentimentales, no estás completo, necesitas aprender a arreglar tu vida. Fíjate, la palabra dice, en los postreros tiempos, ninguno va a tener que ser enseñado por alguien más, sino que mi Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad. Y ah, pareciera que necesitamos, oh, tengo esta bronca, no, pues vamos, necesitamos consejería de esto y esto, y consejería de esto, y, y, y como les digo, Dios ha puesto los dones del ministerio para ayudar para crecer. para crecer Existe la consejería cristiana. Qué bueno que, lo, que, que los pastores, que César y Linda pueden dar, a, ayudarles y bendecirles. Pero ¿sabes qué? Hay alguien más grande. El que está en ti. El que está en ti. Si tan solo te atrevieres a dejar de ser rebelde. Si tan solo te atrevieres a perdonar. Si tan solo te atrevieres a abrir tu corazón y arrepentirte de todo pecado verías cosas increíbles voy a leer esta, esta cita y con esto termino primera de Pedro Capítulo 1 Dice bendito en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la restauración de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que es preparada para ser manifestada en el tiempo Postrero. Dice que tú y yo somos nuevas criaturas Para una esperanza viva Una esperanza viva yo, yo quiero que des un recorrido a tu vida ¿Qué esperas de tu matrimonio? Una esperanza viva ¿Qué esperas de tus hijos? Una esperanza viva ¿Qué esperas de ti mismo? Una esperanza viva No destrucción El diablo quiere destruir, el diablo quiere divorciar El diablo quiere separar El diablo quiere acabar El diablo quiere que te vaya mal en los negocios Pero Dios es bueno Tú y yo necesitamos Cambiar nuestras vidas Cambiar nuestro ser Empezar a ver Al Padre Empezar a ver Al Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo pues...